Teo la calle. pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos. que a veces cuche en el patio? El patio leina la, la esquina del barrio. El barrio la ciudad los barrios ciudad la ciudad barrio el barrio las veredas las veredas y la peatonal ah, aromas de la peatonal aromas y lágrimas lágrimas y llanto llanto y sueño sueños que vibran, vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan, vibra cultura, vibra cultura. cultura es, dice, dice, día a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Saludo en este día caluroso a Mercedes Ferreira en la producción, Álvaro Cañete también en la producción y manejando lo que es el ciberespacio, el Facebook y mi compañera Romina Berro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía también. Esperemos que estén pasando un lindo día y vamos a agradecerle también a Cecilia Moltoni, que es quien está en los controles. Vamos a saludarla Eh, estamos aquí, arrancando otro viernes más. Este es nuestro cuarto programa, otra vez Vibra Cultura. www.terogenia.com.ar, esa es la forma de escucharnos por el ciberespacio. También para comunicarse con nosotros eh, lo pueden hacer al Facebook, Vibra Cultura, nos buscan como Vibra Cultura y ahí nos encontrarán vibracultura.gmail.com, es el correo electrónico. Y también nos pueden encontrar en vibracultura.blogspot.com vibra que ahí van a poder encontrar los programas pasados, escucharnos, rastrearse y ver algunas de las coberturas, algunas imágenes, entrevistas completas que venimos realizando. Así que esa es otra forma de contacto. El programa del día de la fecha versará sobre lo que fue... El día martes del festival de bandas invitadas por la Secretaría de Extensión Universitaria, gran festival, eh, bandas independientes del Circuito Independiente de Córdoba y vamos eh, a escuchar un primer tema de una de estas bandas. Que nos gusta mucho. Que nos gusta mucho. el sí, no, digo, una banda que hemos aprendido a, a querer, me parece. Varias de las bandas que estuvieron el día martes tienen larga trayectoria dentro de la música cordobesa, vienen trabajando desde hace años, así que bueno, bien merecido el escenario del día martes. ¿Y aquí vamos a escuchar primero? A ver, ¿con qué nos vamos a adelantar? Vamos a escuchar a La Pata de la Tuerta. La Pata de la Tuerta, una banda que nace a mediados del año 2000, o sea que ya tiene sus sus muchos años en lo que es el circuito independiente de Córdoba con un primer disco en el año 2003 llamado Malas Costumbres en el 2009 saca su segundo disco que se llama Macumbia un disco que lo pone ya a la banda en un lugar de mucha mayor visibilidad mucha mayor masividad si se quiere Exacto. y eh, esta banda que un poco mezcla el power rock latino el ska, el reggae pero Macumbia es un disco que prioriza lo que es la cumbia, como su nombre lo indica, así que de este disco vamos a escuchar el tema cumbia pasajera. Atención, señores. mala son està com hi me había dado la suprema y más difícil lección y no ha vuelto a hablarme más sueñan las pulgas con comprarse sueñan un perro y, sueñan los, y sueñan los nadies con salir de pobre que, que algún mágico día suerte. llueva la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca, por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, los nadies, los, los, los hijos nadie, de nadie, los dueños de, nada, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los hijos de nadie, los ninguneados, los ninguneados los ninguno, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, ven no hombre que te jodidos. Sí que no son aunque que no hablan que no hablan idioma idiomas, sino, sino dialectos que no, que no profesan, profesan religión, religión sino, sino, sino, sino, sino supersticiones que no, arte, sino, que no hacen arte sino artesanía que no tienen cultura sino algo sumo cultural que no son seres humanos sin en que no que tienen, no tienen nombre sino no. No, que no figuran en la historia universal no sino, en la historia sino en la crónica roja, sino pro, la crónica roja local. de la prensa local. Los nadies nadie que cuestan, cuestan menos, menos que la bala, que los separador tenemos entrevistas aprovechamos siempre las oportunidades para invitar a personas al estudio que nos vengan a acompañar nuevamente estamos con integrantes de Circo en Escena particularmente Circo Da Vinci tenemos tres invitados de lujo que son Sebastián, Guillermo y Antuco les vamos a dar la bienvenida muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ay al uniso no nos contestaron los tres <risa> antes de todo saludos el martes saludos así estamos girando Vamos a pedirle que se acerquen, digamos, son tres, entonces quien vaya contestando de algunos se acerca al micrófono así se escucha okay. mucho mejor. Bueno, queríamos arrancar preguntándoles qué había dejado eh, este ciclo de circo en escena, eh, culminado cerrado el día domingo en el pabellón argentina Bueno, eh, buenas tardes. ¿Qué dejó? Dejó una alegría inmensa, la verdad un ciclo muy particular este año eh, lo repetimos nuevamente la quinta edición y bueno, como decís cerramos en la Sala de las Américas en el mismísimo Salón de Actos de la Universidad Nacional a sala llena eh, con entrada libre y a la gorra festival de circo, teatro de Córdoba, la verdad increíble, alegría alegría a mí Por ahí preguntarles, para quienes no los conocen o no han tenido oportunidad de verlos, eh, ¿qué es lo particular que tiene Circo da Vinci? Porque no es una puesta en escena particularmente circense, ni solamente musical, eh, es como una fusión, una mezcla, cuéntenos más o menos qué hacen. Bueno, Circo da Vinci eh, es una fusión de música y circo. Eh, los personajes de Circo da Vinci en, en escena eh, tienen muchas particularidades, cada uno se presenta a su manera, perfectamente. Eh, es un show de Circo Da Vinci Bueno, la banda se llama La Meteorológica de Circo Da Vinci Así que pasa por diferentes climas ¿Era en, la el, manera más... era en serio eso de la meteorológica? Por supuesto <risa> le, por contamos, le contamos a los docentes que estábamos hablando del clima De este clima tan loco Y eh, los chicos decían, por algo, la meteorológica del circo da Vinci. Yo pensé que era en relación con el clima, pero es en serio. También para los oyentes, porque acá los chicos de la radio tenían ciertas confusiones atemporales. Se las aclaramos, porque formamos <risa> parte de la meteorológica del circo <risa> da Vinci. <risa> Andamos bien en materia de coros. <risa> <risa> bueno, esa cómo... eso, fusión. Eh, la mejor manera de saberlo es ir a vernos. Entonces, dentro de poquito tenemos una fecha, vamos a participar es eh, muy posible del, del festival eh, de Reciclarte Fest eh, bueno, el fin de semana pasado tuvimos con mucha alegría un fin de semana maratónico porque estuvimos en la fiesta de la primavera en Río Cuarto junto a, a Galapiat, que es una compañía de circo que está haciendo una gira eh, la compañía es de Francia eh, bueno, fuimos invitados por un grupo de circo social de Río Cuarto y a fusionarnos en escena con la compañía Galapiat de Francia Eso venida. fue Y Tiemblo de Rir Orquesta Que es una banda Que suena bonito De Río Corto Más eh, El viernes Estuvimos en la Belle Epoque eh, Con la cartelera SK El sábado Estuvimos en un evento en, en la FICO El sábado a la noche Estuvimos en el 990 Y el domingo Cerramos esta caravana Así Este carnaval de septiembre Para nosotros En el, en el pabellón Argentina En el cierre En la gala de cierre El festival Circo en Escena Eh, bueno, algunos de ustedes estuvieron ahí y se pudieron dar cuenta de que el espíritu de, de, del espectador del festival de circo eh, gente muy festiva, gente con ganas de, de disfrutar, reírse, aplaudir, bailar porque eso mismo así de terminar en la sala de las Américas, el show de varieté, el show de gala salimos a bailar en el hall central del pabellón y de ahí a bailar a la calle o sea eh, realmente Circo en Escena fue un festival un ciclo festivo esta gran cantidad de actividades y eventos que ibas enumerando ¿Tiene que ver con un cambio, una transformación de A diferencia de años atrás donde se dificultaba la presentación de grupos independientes? Eh, no, sino simplemente el entusiasmo por, por producir fechas Y en el caso nuestro coincidió de que todas las fechas las fuimos amontonando Para que resultaran ser así como más seguidas Digo en las, posibil que digo, en las posibilidades que eh, da por ahí la... El Córdoba como, como productora de cultura o los espacios que se pueden eh, generar o abrir eh, ¿hay un cambio de, de época en eso o eh, hay una situación? una manera de comportarse frente a eso no si vos tocas todos los fines de semana invita a, al público de Córdoba que te vaya a ver al tercer fin de semana se me hace a mí que se va a ser muy evidente la baja en cantidad de público uh -huh. entonces creo que a nosotros nos conviene más eh, tocar de manera espaciada un par de veces seguida y bueno Eh, seguir ensayando, produciendo cosas para dentro adentro No sé qué opinan ustedes como, como lectores de la cultura de Córdoba De lo que estoy diciéndole eh, En realidad En el día martes que estuvimos en el festival Ahí con bandas independientes de Córdoba Preguntábamos, hacíamos esta pregunta Y por ahí un denominador común era eh, Que sí, que había un cambio eh, Bueno, ahí está La Pata de la Tuerta Enrico Barbisi eh, Y otras bandas más Donde hablaban de justamente que había un cambio y que había más posibilidades de presentaciones, ya sea porque la universidad estaba dando algunas posibilidades nuevas o porque el mismo sector privado, eh, digo, los bares, los, los boliches, empezaban a, a tener más, eh, tenían más presencia los músicos independientes o la, o la parte under, si se quiere, de la cultura de Córdoba. Y también con, con la lucha que se viene dando y la organización de los mismos artistas, ¿no? Y también, y también porque estamos en septiembre, no digamos que por más que el espíritu festivo de todos los artistas haya estado pleno en junio, eh, no no acontece de que se hagan tantas presentaciones, el clima es un factor importante uh -huh. también para eso, entonces estamos como en un momento de ebullición del año, no empieza desde acá y hasta diciembre vamos a estar presentando todo y, y ojalá que las condiciones sean las mejores para todos los artistas de Córdoba. Pero también un crecimiento, un crecimiento y una maduración de los grupos en particular. Uh -huh. eh, eso que vos nombrabas como Ander, que en una época, no sé, post-Cromañón, uh -huh. casi desaparecemos todos, los lugares eran muy mínimo ha habido una evolución y ha habido un crecimiento en particular de todos Les pedimos que se queden un ratito más, vamos a escuchar un poco de lo que hacen y ya seguimos con la entrevista. Cómo no. Eh... ¿Ya largó el tema? No. ¿Me permite que le haga un preludio? ¿Cómo no? Háganle todo un que esta canción preludio? hace alusión a un homenaje? Es un homenaje a dos grandes artistas eh, de los cuales nosotros sentimos gran admiración. Uno es Nino Bravo y el otro es Carlitos Lamona Jiménez. El tema se llama Del Circo Quiero Ser Adelante Suicida. circo quiero ser Vivir la ilusión estar en las alturas a par Que me el corazón Del circo quiero ser Acrobata, malabarista Lanzacuchillos domador No le tengo miedo al león Del circo quiere Que me late el corazón Del circo quiero ser Acrobata, maravarista Lanza cuchillos, domador No le tengo miedo al león Del circo quiero ser Viviré la ilusión Ser artista de circo Para mí es una pasión Del circo quiero ser vivir la ilusión de estar en las alturas ah, que me late el corazón El circo quiero ser el payaso equilibrista hombre va la presentador se termina la función del circo quiero ser La ilusión ser artista de circo Para mí es una pasión oh, oh, oh, oh. Es Pasión Es una pasión acá en Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Estamos en presencia de tres amigos de Circo da Vinci, hablando de lo que fue el cierre de eh, Circo en Escena. Eh, el ciclo este de eh, teatro y circo, que ocupó varios lugares públicos de la ciudad de Córdoba durante la semana pasada. Y nos parecía importante eh, hablar de lo que había dejado por ahí la presentación de Circo en Escena preguntarles un poco cómo es la articulación, cómo ha sido esa articulación con eh, la universidad a través de la Secretaría de Extensión. Bueno, el año pasado este no hubo interés eh, de una persona muy allegada al, a la organización del festival de Lila chenique que tenía la intención de apoyar de que llegara un grupo de circo eh, de Buenos Aires. El grupo de circo se llama Circo Manija y pertenece al taller de circo del de Borda. Entonces, a todos nos entusiasmó la idea, a pesar de que era un grupo muy numeroso, 15 personas, con, con características especiales al momento de atenderlos. Entonces, eh, resultó que empezamos a trabajar con la Secretaría de Extensión Universitaria. De eso quedó una, un trabajo muy importante, así que ambos dos, ambas dos partes nos quedamos con, eh, con una satisfacción grande de, de lo ocurrido. Eh, bueno... Eso creció este año también y, y, y para muchos de nosotros es importante el hecho de volver a la, a la UNC. ¿no? Muchos de nosotros formamos parte, del o sea, eh, estudiamos en la universidad y en un momento dejamos de pertenecer a la institución para realizar eh, gestiones independientes. ¿no? El festival es un festival eh, autogestionado. Entonces, eh, básicamente eso, como gestores independientes que fueron formados, de, en cierta forma, de, en la UNC, tenemos la oportunidad de volver a <coughs> interrelacionarnos con la institución eh, con la cual estuvimos involucrados. Desde ese, desde ese punto de vista me parece muy, muy importante y las ganas de seguir trabajando y seguir creciendo en esa articulación ¿no? con la universidad. ¿Puede haber una...? Les pregunto, a ver... Eh, ...si puede haber una nueva apuesta... ...a lo mejor para el próximo año... ...para el próximo Circo en Escena... ...digamos a partir de una primera articulación... ...si se quiere con el Circo Manija... ...y ahora con el cierre... ...usando uno de los espacios de la universidad... ...digamos más reconocidos... ...si se quiere y poder haber ampliado... ...la convocatoria de cierre... ...¿piensan que se puede eh, redoblar la apuesta... ...para el año que viene? Yo pienso que sí... ...que, que es productivo para, para ambos... Eh, ...para el festival Circo en Escena y para la universidad, ¿no? En su en su labor de extensión universitaria de, de salir de la membrana de la institución para interrelacionarse con la sociedad mismo y lo que acontece en ella, ¿no? Entonces, de repente si ves que un evento que es autogestionado lleva 600 personas un domingo a la Sala de las Américas, no hay una lectura negativa de ese hecho, es ¿eh? un es cultura viva, entonces eh, no le encuentro en ninguna ni ninguna negativa para que eso vuelva a suceder yo creo que el año que viene vamos a trabajar juntos sacándolos un poco de el ámbito cordobesístico eh, cordobesismo diría no. no, bueno, perdón, perdón sí, decime perdón de sí me Bueno, eh, Cordobos, nos hablamos podemos... sí, un no, poco eh. atrás de los micrófonos de lo que venía, que era un tremendo viaje a, al Brasil y nosotros les pedíamos por favor que nos invitaran, que nos llevaran de alguna forma. Sí. No sé si nos van a llevar. Eh, no sé porque estamos eh, <risa> estamos planificando ir en bicicleta esta vez. Son, eh, Yo tengo vicia. ¿Tiene asiento atrás? Una parrilla. Ah, perfecto ella, ¿Sí? Sí. nos podemos llevar mutuamente en todo caso sí, si no, no a... eh, ojito no vamos a hacer referencia a mi peso ni nada por el que por favor bueno yo les cuento un poquito de qué se trata esa gira eh, estamos trabajando con Difusa Frontera que es un, un proyecto que mantiene eh, viva eh, Felipe González y su hermano, la gente que formó parte de la Casa Brasil eh, ellos nos invitaron el año pasado hacer una serie de presentaciones en el estado de Sao Paulo, como invitaron también a muchos grupos de acá, no eh, entre ellos a la cartelera, a los cocineros, bueno, lo voy a dejar ahí porque invitaron muchos grupos uh -huh. y es muy posible que me olvide de varios de ellos. Entonces eh, participamos de esa gira y a partir de ahí quedaron eh, buenas impresiones en nuestro trabajo, en la gente que, que nos permite mostrar nuestro trabajo allá. Y en este año, ahora en octubre, es la semana que... En unos pocos días nos vamos a ir a, a, a una nueva gira, que va a ser la cuarta gira en un año. Uh -huh. Entonces eso hace un trabajo importante, así que estamos haciendo de ida y vuelta con Brasil, como cumpliendo los objetivos mismos a la gente de Difusas Fronteras, en, en su idea de eso de difuminar el límite de Brasil-Argentina. ¿no? Uh -huh. Muchos grupos estamos yendo y viniendo, nosotros por suerte este año, ahora nos vamos por cuarta vez. Vamos a estar haciendo en, en un total de 15 días, un poquito más, ocho uh -huh. presentaciones en ciudades cercanas pertenecientes al Estado de Sao Paulo. ¿En eh, cuánto tiempo se van en total? Nos vamos a ir ser entre 15 y 20 días. En el mes de junio estuvimos también 20 días y en abril estuvimos un mes. Eh, nada, el año pasado fuimos invitados por por un grupo de amigos que organizan eh, un festival. Exacto, la Semana Interplanetaria del, del Payaso en Belo Horizonte. Uh -huh. Y eso posibilitó, eh, el, el haber postulado en ese festival y haber sido seleccionado, posibilitó eh, estar en Brasil y poder trabajar también con difusa frontera y ya de ahí quedaron todos los lazos para seguir adelante. Bueno, Antuco, Guillermo, Sebastián, les agradecemos por haberse acercado al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras compartiendo un poco de circo da vinci y lo que fue circo en escena si quieren agregar algo más pero yo el agradecimiento por el interés ¿no? de, por la actividad de circo en general porque es así, es una actividad que tiene que, tal vez 15 años en la ciudad y, y se nota el crecimiento, como notamos el crecimiento en las bandas, como notamos el crecimiento en muchos aspectos de la cultura el circo es real que crece y bueno es un objetivo que está siendo logrado por parte de circo en escena que era Tomar visibilidad en la sociedad, en nuestra actividad, así que a ustedes gracias por irnos. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¡Esto y a... fue! Y a todo el público, permitime Antuco, a todo el sí. público que, que estuvo y se arrimó a las plazas y a las salas y a, a la sala de las Américas <risa> el domingo, a toda esa gente hermosa que estuvo divirtiéndose con nosotros, muchísimas gracias por estar ahí, a la universidad también, a la gente del comedor, a todos. Y en la valoración importante que, que toma crecimiento es que el festival es a la gorra y es un público que se está conquistando de esa manera, no es que estamos convocando a gente que tiene que pagar de antemano una entrada de 20, 30 pesos, lo que puede costar un evento de ese tipo, es gente que se convoca y hace el aporte voluntario valorando el espectáculo después de haberlo visto. Es una cultura que que está, que está viva, así creciendo bastante y bueno, también eh, agradecer ese crecimiento. ¿Vamos con un final? Vamos, Esto fue Circo, Circo Da Vinci. Vinci ¿Quién fue? Fui yo No puedo dejar de temerle sol ¿Quién me Quien puso en negro a tanta calma Fallezco al ver Cuánto queda para ser algo más Que otro error en el sistema que impera Curiosa verdad el que tenga el bastón impondrá, no temas, mi amor, el cielo es negro para todos. Yo, no puedo dejar de temerle al sol ¿Quién me alejó? ¿Quién puso negro a tanta calma? No estoy, no estoy. para ti ¿Qué es cultura? ¿Qué, es cultura? ¿Qué es cultura? Cultura. ¿Cuento qué? ¿Cuento qué? ¿Cuento qué? Gerina. Y para mi cultura es eh, un lugar para promover y expresar libremente lo que sentimos y pensamos. Sí, Silvina del Método Suzuki, para mí cultura es arte. Soy Magdalena de la Subsecretaria de Cultura de Extensión Universitaria Y para mí cultura es una forma de expresión artística o de otro rubro. La cultura popular siempre ha estado al margen o marginada. Invisibilizada, exactamente. Se le ha quitado el lugar que corresponde. O sea, uh -huh. la cultura popular es de todos. Seguimos en Vibra Cultura desde heterogenia.com.ar .heterogenia El tema que nos convoca ahora es el festival del día martes pasado, donde eh, la Secretaría de Extensión convocó a bandas del ámbito independiente, el ámbito local de acá de Córdoba. Estuvo Enrico Barbici, Ole Blando, Tutu Soul, La Pata de la Tuerta, Eruca Sativa y cerró el gran choque urbano, una un grupo de música, teatro, puesta... Puesto en escena Mientras saludamos a los chicos de Circo Da Vinci Que se van eh... De hecho recién escuchábamos a Eruca Sativa Que no, no presentamos uh -huh. eh, Estamos musicalizando con los temas de las bandas Que estuvieron presentes ayer Esto se realizó en el espacio deportivo Eh, al lado de la Facultad de Lenguas en Ciudad Universitaria empezó un poquitito más tarde nosotros llegamos así cuando pegaba el sol en la nuca tempranito tipo 6 pegaba el sol y soplaba el viento y levantaba el polvo polvo que nosotros aspiramos Eh, uno tuvo que llegar a casa y, y higienizarse Acudirse, por todos lados sacudirse, promerearse antes de entrar sí, pero bueno, la verdad que fue una tarde-noche eh, buenísima, porque también eh, digamos que el, el clima, el calor siguió hasta hasta terminado el festival y eso hizo que la gente se pudiera quedar a disfrutar hasta último momento lo que fue ese gran evento de la Secretaría de Extensión y nosotros nos ocupamos de entrevistar a claro los sí. participantes de, de este gran evento, como La patela Tuerta, Enrico Garbici, eh, Eruca Sativa. Entrevistamos a todos, no nos dejamos a ninguno tranquilo <risa> Ninguno se libró del grabador de Vivir a Cultura. Así que empezamos a escuchar lo que nos dejaba el día martes del festival de... Este festival de organización. De la primavera. De la primavera, exactamente. Mi nombre es Enrico Garbisi, para mí para creo que la mayoría de las bandas que estamos acá es una es una oportunidad grande en muchos aspectos, ¿no? Eh, me parece que coyunturalmente marca algo que yo vengo sintiendo que es que se van moviendo algunas cositas, por lo menos del lado de los artistas que veo que nos estamos conectando y estamos haciendo como las cosas bien. Soy Agustín Drueta. Uno tiene la sensación por ahí de que hay un avance enorme. Lo que está haciendo la universidad, lo que está haciendo nuestra radio, los SRT, y un montón de gente da, da pie o da la imagen de que hay algo que está en movimiento, ¿no? de que hay algo que está creciendo y se está haciendo cada vez más grande. Soy González, soy el bajista de La Pata de la Tuerta, todo sea que los espacios los lo puede abrir una radio, los puede abrir la universidad, lo puede abrir aquel que quiera abrir un espacio de lo que es de música, de teatro, estoy totalmente convencido de que todos los espacios que se abran, donde la gente participe, son es muy positivo. Muy bien ahí dejamos, escuchamos lo que nos, lo que dejaba el festival estudiantil del martes pasado, la opinión de los diferentes músicos y un poco esto que hablábamos con los chicos de Circo Da Vinci, denominador común la posibilidad de apertura, visibilización, nuevos espacios para que la música independiente de Córdoba se empieza a convertir en música masiva, música mucho más difundida, porque digamos también que esto fue conjuntamente organizado con nuestra radio 102.3 y que esto también da mayor eh, posibilidades de llegada a los oyentes. Sí, fue un denominador común lo que salió en las entrevistas respecto a la, a la posibilidad de trabajo de los músicos, la posibilidad de, de que se van abriendo diferentes grietas o instancias de encuentro donde pueden tocar, donde pueden difundir lo que hacen y conocerse también entre sí, esto que decía Enrico de... Eh, bueno, por ahí el público piensa que Enrico Barbisi y la pata de la tuerta no pueden tocar juntos, sí, vamos a tocar y va a estar buenísimo, en ese sentido también, <coughs> y bueno tenemos algo más de las entrevistas, porque también estuvieron los chicos de Choque Urbano, entrevistamos a todos así que escuchemos un poquito más de Tu Soul, una evolución muy buena donde se ve un poco más libre el derecho de poder expresarse, ya hay por ejemplo este evento en la vida pública, eh, bueno en los bares de a poco se ve un cambio, hay más llamados, ¿sí? hay más convocatoria convocatorias... Mariano, del choque urbano y la verdad que es, es muy es muy placentero es, es muy lindo traer este arte acá de, de buenos Aires, de que gente por ahí no, no tiene el alcance de, de poder venir a verlo a, a buenos aires y, y quizás acá venimos no venimos mucho y eso está buenísimo que lo pueda ver gente de todas las edades que sea gratis este eso eso es muy lindo a mí, a mí me encanta Yo me llamo Gabriel Pernera, soy de Eruca, Sativa. Hay muchas cosas por dentro y tienen que cambiar, ¿viste? Uno tiene que saber para qué está acá y tiene que saber qué es lo que le ha puesto. Entonces me parece que el crecimiento real que veo yo es en los músicos en sí, más allá del sistema, ¿viste? Por lo menos para mí es así, ¿viste? por ahí. Es mi forma de ver. Interesante lo que decía Gabriel Pedernera, el batero de Eruca Sativa, eh, en esto de las nuevas posibilidades que se abrían, también iba de la mano de la consolidación, la madurez de estos grupos que muchos de ellos tienen 10 años a eh, peleándola, remándola y que hoy están como floreciendo, saliendo a la escena y que también esto tiene que ver con la transformación, la posibilidad de escuchar nuevas bandas y que estas bandas estén a la altura de, de las circunstancias, ¿no? que es lo que hablábamos un poco fuera del aire con los chicos de Circo Da Vinci, que, bueno, contaban, dice, las bandas que estuvieron presentes en el festival el día martes son todas bandas que vienen trabajando por lo menos desde hace seis años, eh, que vienen remándola, como quien dice, desde los espacios independientes autogestionados y que consideran estas posibilidades como un espacio para esto expresión y encuentro y eh, planteaban también esta problemática que tiene que ver con que los músicos se consideran como músicos, como trabajadores de la música eh, pero de todas las personas que entrevistamos la realidad es igual, que todos trabajan de alguna u otra cosa para poder subsistir y vivir aunque tengan algún tipo de ingreso con la música uh -huh. Otra de las cuestiones que eh, destacamos era la, la posibilidad, de la gratuidad la posibilidad de que todos pudieran acercarse al, el día martes eh, para, para escuchar estas bandas y eso le preguntábamos al público que asistió al Festival Estudiantil. Hoy a la tarde del evento y, y me pareció muy bueno. Creo que está bastante bien organizado. Esperaba algo que algo mucho más chico y es algo bastante grande el evento. Y justamente cada, cada, cada vez que uno va a ver una banda se espera encontrarse con algo nuevo y, y bueno, esto es un evento que, que, que permite eso viene porque me, gustaba, me gusta Eru Casativa y por todas las bandas que, que también tocaban acá y porque siempre está bueno todo este tipo de cosas que, que se hacen al aire libre y más en un día como hoy que, que está así lindo como para hacer esto y la verdad que está bastante bueno, siempre trato de participar en todas estas cosas. El festival me parece que está muy bueno desde ese lugar, digamos desde el lugar de poder escuchar y participar sin importar digamos a qué clase social perteneces ni nada, porque justamente está promovido en un lugar gratuito y en espacios tan fáciles de acceder. Seguramente vamos a estar eh, compartiendo en los siguientes programas Porque estuvimos eh, hablando bastante, no solamente con la gente del público Sino también con los músicos eh, Sobre las nuevas posibilidades que se abren Y por y de la lucha que vienen desarrollando algunos músicos en Córdoba Que tienen que ver con eh, poder organizarse y con poder plantear una nueva ley del músico Que es algo que, que vienen trabajando y que se está charlando Eh, de la gente con la que estuvimos conversando no tenían un dominio muy fino sobre el tema y a lo mejor no todos estaban necesariamente involucrados pero sí rescataban eh, la organización esto de, de, de considerarse no como trabajadores de la música poder juntarse y luchar por lo que por las necesidades que tienen y por estos espacios y la necesidad de tener decían somos trabajadores de la música y también queremos tener obra social también queremos tener aportes también tenemos, queremos tener vacaciones pagas que es una realidad Eh, que en realidad toca a muy poquitos artistas hoy Agustín Drueta de Olé Blando también se refería a esto que decía Romina recién pero eh, vamos a, a, a pasar a escuchar un tema de, de Olé Blando si ¿sí te parece Romy Olé Blando sí. Olé Blando, Ole uh -huh. Blando. Bueno, eh, Oleo de <risa> Ole, Lando nace a principios del 2008, son cinco los integrantes, hacen una fusión de rock, eh, anoche le metieron eh, mucho metal y la verdad es que, le, que le ponen pilas, ahí lo, los povos, la, se levantó mucho polvo, así que vamos a escuchar un tema que... Eh, en realidad no, no es no es específicamente de los que se escucharon eh, el día martes Sino que tiene algo, yo cuando lo escuchaba Encontraba algo de Fito Páez en ese tema Así que, y bueno, y su nombre también tam, Vacío de Sol se llama el, el, el tema Tiene algo de Fito es Vacío de Sol Así que escuchamos a Ole Blando Y cayeron compañeros presos nuevamente Y entramos entonces Seca un ganchito, seca se escuchan palabras de la muerte de Dios y vamos buscando alguna redención. Vamos escribiendo una historia que parece de terror. Y el ruido se escapa y el mito se encarna Ya me cansé de verte, idiota destructora de la vida De canciones, de versos Es cagancito de bombo, es cagancito de bombo, es cagancito de bombo, es cagancito de bombo. Tambores que suenan vacío de sol, pisadas se asesinan, pirá burbuja explotó, De desavorado dolor de mentiras y paso Y pasos, y pasos. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más? cantito cantito cantan los en barrio clínica los estudiantes que suben a las de todos los barrios de aquí por eso es tan difícil tomar el barrio clínicas cuando uno se ocupa Vimos la fiebre ardiente tenemos una escala saludos pendientes antes de olvidarnos, al programa Entre Amigos de Casa Club que sale los días jueves por Radio Revés y a David Finzi que nos está escuchando y que invita a que visiten su Facebook. Ya vamos a ver después por qué nos vamos a meter y a chusmear un poco. Como siempre en el último bloque tenemos agenda, ¿no? Está la agenda cultural para que el fin de semana puedan... ...formar parte como espectadores de las actividades, de las muchas actividades teatrales, eh, musicales... ...que hay como opciones acá en la ciudad de Córdoba, si querés arrancamos por la primera... Exactamente, día viernes 30 el día de la fecha. El 19 encuentro de pueblos fumigados es de 9:30 a 19:30. Esto es en Río Ceballos, aquí cerquita de la ciudad de Córdoba. El lugar es Avenida San Martín 3 es eh, perdón, 5355, 5355 en Río Ceballos. Va a haber asamblea desde las 9:30 hasta las 13:30 y desde las 16 horas charla de debate organizado por el colectivo Paren de fumigar Córdoba. Muy bien, después Eh, está la fiesta afro-latina Que eso es el también el viernes 30 A las 23 horas En Bordes de Espacio Cultural Marcelo de Albiar Mejor dicho la, la, Lo que es la cañada Marcelo, La cañada eh, Al 8.37 Está Bordes de Espacio Cultural Eso va a estar Ala Mucurú Música afro-pedroana Y de las entrañas Música afro Las anticipadas en la puerta A 15 Perdón Las anticipadas a 15 A 15 y en la puerta 25. En 990 también, viernes 30, Rugido Blues con Botafogo 990 es Bulevar Los Andes a media cuadra de General Paz. Y esta pre-festival del Teatro Clandestino, esto es en Casa Grote, el día sábado a las 23.30 horas... ...la dirección de Casa Grote es Padre Grote 1080, festival de teatro clandestino que se inicia después... ...es del 6 al 16 de octubre, este viene a ser como el precalentamiento. El día sábado también, nada más que eh, en la Villa, la de Villa Adela, eso es, se va a estar dando Rock Bajo la Luna a las 20 horas eh, agustín rock arias agustín rock arias rockaria a ah, agustín rogue arias eh, va a ser el segundo festival de música independiente con intervenciones mu aliada y con va a ver barra buffet la entrada general va a ser de 5 pesos repetimos el sábado a las 8 de la noche con la corte todo en tsunami sábado a las 22 horas variete y fiesta lúdica fantástica Cadena de invitados, música a la carta y la pata de la tuarta. Va a haber acrobacia la murga, títeres, juegos... Bueno, varias cosas. Acérquense a Tsunami. La dirección es La Prida 453, en Barrio Güemes. La entrada es de 15 pesos y es para juntar fondos para el cuarto foro de teatro espontáneo que se realizará en San Pablo en octubre. Quienes organizan, La crisalia compañía de teatro espontáneo. Música Para el día domingo Reciclate Música en vivo Más conciencia ambiental Desde las 3 de la tarde Hasta las 11 de la noche Va a ser En el parque General Paz Eso es Oncatibio Oncatibio Y SQ Eso va a ser gratis En vivo va a estar 250 centavos Circo Da Vinci Plan Hambore Y Taquepela Así que Taquepela Taquepela Eh Más músicos en la calle, una charla, discusión sobre la ley de bosques, conciencia solidaria no al plan nuclear y, mayor, y más actividades eh, para, para discutir y, y participar. Así que eso va a ser Reciclate el di, el día domingo a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sí, para no tener un domingo aburrido, también a las 4 de la tarde, el Festival por la Primavera Estudiantil, por una y mil primaveras, esto se realizará en la Plaza de la Intendencia, organizado por la Casa, la Casa 1234, por una educación pública laica, integral y de calidad, en solidaridad con Chile en lucha. Viernes, esto ha sido Vibra Cultura, vamos a saludar a quienes hemos formado parte de este programa, vamos a decir que es la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Mercedes Ferreira en la producción junto con Álvaro Cañete, Romina Berroa en la conducción. Le agradecemos a Cecilia Moltoni por la operación. Eh, a los chicos de Circo Da Vinci que se acercaron A Franco Morar que nos viene a visitar en vivo Y habla con los micrófonos abiertos También le vamos a dar un saludo aunque no lo hemos entrevistado Y Diego Ruiz También ha estado en la conducción Chau, hasta el próximo viernes de 13 a 14 horas Vibra Cultura